Estamos intentando llevar a cabo un corredor de la costa atlántica que comienza en Patagones en conjunto con Viedma, continúe en San Antonio y finalice en eh, Playas Doradas en el municipio de Sierra Grande. La idea es potenciar un poco distintas localidades que integran los distintos municipios eh, conjuntos y poner en valor un corredor de la costa atlántica que si bien todos los destinos son, se asemejan en cuanto a costa, se diferencian mucho en algunas cuestiones como muy puntuales en, en los productos turísticos que ofrecen. La idea es empezar a trabajar en conjunto con, con Viedma y poder llevar a cabo esto. Y bueno, un poco de las reuniones se establecieron algunas políticas de trabajo, se empezó a pensar en el nombre de este corredor o ruta, sé si se quisiera decir. Eh, este trabajo es mancomunado con el sector público, privado también estuvieron presentes algunos prestadores turísticos de distintos municipios y, y bueno la idea es empezar a, a proyectar la temporada 23 eh, perdón 24 25 con algunos eh, productos nuevos para ofrecerle a todos aquellos visitantes que elijan no obviamente la ruta número 3 eh, y pasen por todos estos destinos que van a ofrecerle una, una amplia gama de, de posibilidades y actividades para realizar Imagino que eso va siempre llevado como decías, participó el sector privado, bueno, también el estatal y bueno, trabajando también para lo que es la mantención de los caminos, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a estos espacios. Sí, sí, sí, estuvimos trabajando también en cuestiones de accesibilidad por el eh, puntualmente con el, las frecuencias aéreas del aeropuerto y estuvimos haciendo algunas proyecciones así con respecto a los transportes los transfer este ordenanzas si bien este lo que planteeo eh, desde desde mi área es que obviamente las, las regulaciones eh, son distintas porque somos distintas provincias también eh, pero bueno todo esto se va llevando a cabo y eh, si bien el intendente ricardo marino no pudo estar no pudo estar por cuestiones de agenda, eh, estuve yo en representación de la municipalidad y bueno, llevamos a cabo esta reunión de manera factible. Estuve en la primera, en la segunda y la tercera por ahí se piensa en en que sea aquí en Carmen de Patagones. Bien, ¿Tiene alguna fecha aproximada para esa tercera reunión? Sí, a fines de, de junio. Bueno, sí. atentos entonces sobre esta idea que la verdad que está muy buena porque es aprovechar también todos los recursos que tenemos acá como distintas ciudades que compartimos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y es importante también contar con la prensa para para hacer públicas todas estas estas nuevas decisiones y nuevas proyecciones para las temporadas. Y necesariamente quería preguntar por actividades que realizan justamente desde tu área. En este caso, bueno, ya viene llevando desde casi el comienzo de la gestión lo que son estas visitas guiadas a espacios que tenemos y este fin de semana toca ir a las salinas de Piedra. Sí, exactamente, de cara al fin de XXL que ya se nos acerca, eh, propusimos algunas actividades en el eh, pre, post y posterior eh, en los tres fines de semana. Se va a llevar a cabo este sábado 15 una caravana turística vehicular a Salina de Piedras. La inscripción es por medio del Gmail, turismopatagones.com o a turismobahiasanblas.com.ar o a los teléfonos correspondientes de cada de cada oficina de informes. Se partirá a las 9 y media de la mañana. Eh, no, perdón, el punto de encuentro es a las 9 y media de la mañana y se partirá a las 10 desde oficinas de informe. Y este un poco bueno es mostrar estos estos destinos que no son tan visualizados y darle la oportunidad a todos aquellos que se quieran inscribir a que visiten la salina que es preciosa. Y después en el en la semana siguiente vamos a tener algunas visitas guiadas tradicionales por el poblado y también vamos a contar con la presencia del museo que nos va a dar la oportunidad de abrir la Carlota y mostrar también ese rancho colonial que tiene muchísimo valor histórico y turístico Sí, que estuvo cumpliendo 200 años hace poquito Exactamente, sí, sí, sí que estuvo hermosa la jornada, de hecho quedaron las guirnaldas de luces colgadas acá en calle Mitre y, y le dan ese toque eh, de... de poblado histórico que le hacía falta. Bien, las actividades entonces para este fin de XXL, que son dos fines de semana largo, eh, ¿tienen algún costo? ¿Cómo podemos conseguir más información? No, son to totalmente gratuitas, se pueden inscribir por medio de las redes sociales y llamar a los teléfonos correspondientes y ya están informados de todas las actividades.